La leyenda nos dice que los croniqueros siempre aparecerán cuando las fuerzas de la ignorancia intenten apoderarse del mundo. Se dice que con un revés de una frase eran capaces de desgarrar un argumento y que con un solo grito había grietas en la tierra. Hoy hay un nuevo grupo de croniqueros con el mismo poder e idéntico valor. Han llegado al Internet. Nosotros somos... Crónicas del multiverso No es por la nerdez O por su existencia Las marcas de un croniquero Son todas Y cada una de sus heridas Son parte de nosotros Y por ellas Por mi deber como croniquero del multiverso Voy a discutirte Síganos la madrugada de cada jueves Para amanecer el viernes Cuando el reloj del santuario Marque las doce, y los domingos, cuando Atena lo decida, ¡Vuela Ave Fénix! Bienvenidos al podcast más mitológico de todo el internet, yo soy Héctor desde la Academia Grad para Cintias, y aquí está conmigo Jimena. Jimena, desde el Santuario del Edén. Tenemos también esta noche a Tania. Eh, Tania, salí en un viaje a esquiar, pero de repente nos los cancelaron porque brilló algo en el cerro, decían que solía haber una escuela ahí, pero pues como que alguien tuvo un accidente con explosivos o algo así, pero pues salió un rayo de luz y acabó con fue todo horrible. o sea, fue horrible tenemos también esta noche a Bote de Eculus mayor <risa> caray, un botello de esa palabra sonó muy fea <risa> y tenemos este a Falange de Corona Borealis y no se oye Falange ¿Tiene mute? ¿Tiene mute? es cierto porque está está del portátil un poco más difícil mira, mira, mira ese El... dedo que bien definido El pequeño, te decía que soy falange, el pequeño cito, aunque te cueste más trabajo Sí, sí me costaba más trabajo, me prefería así O sea, así que bienvenidos a nuestro episodio cincuenta y tantos de Saint-Centia Cincuenta y tantos Cincuenta y tantos Ya cincuenta son los nuevos, este, treinta, dicen Estamos en Cintia Show Oye, la semana pasada nos quedamos en el episodio 5 que se llama Vuela como Pegaso. Que no lo, logramos este, discutir mucho. Así que vamos este, a empezar un poquito con eso. Porque ya es cuando ya la serie se empieza este, a... Quiere, quiere decir oh, así man. como que entrelazar. Pero más bien como resumir. O sea, porque qué barbaridad. O sea, <risa> los 200 episodios de las Galaxian Wars fueron dos minutos. Luego todos los caballeros negros y todo eso. Otro, otro, otro minuto y medio. Y dices, oye, qué eficiencia narrativa tiene esta serie en, en lo que respecta a... A ese, a ese sí. tipo de cosas Es que esas cosas nada más existen Para, para que recuerdes que existieron Porque realmente lo importante son las entidades Y si no hicieran esas mira, De una vez lo digo, si no dijeran esas cosas Creo que disfrutaría, habría disfrutado Más la serie Porque es más sencillo apreciar la serie de los, la, las historias de las Seinfelds si no me están recordando cada 10 minutos que esto ocurre en el universo Seinfeld. Es, es que, sí, que es, no son posibles. O sea, o sea como, como por ejemplo, está este, este pues eh, ahí es este cuando este, despierta Sean este en el hospital y Saori básicamente la despide, porque pues, es una persona horrible. Y, y pues ahí te, te va a caminar triste por las calles de Tokio, que al parecer hay solo dos personas en Tokio, y se, se, se topa con Seiya, o sea y es así como que lo más natural del mundo, se va caminando ahí por el puentecito y va ella Seya con su este, eh, con, con, con su caja de, de su armadura y te quedas así como que wow, ellos realmente sí que leyeron el guion de esta serie sabían que debían estar en esa hora en ese lugar este, en particular mira. para poderse mira Eh, que básicamente punto, es el capítulo 2 de la serie original. En este punto les creo. Que El destino, las estrellas. Eso y esa oh, Sí, de, la... de, de perdido. Espérate, espérate, espérate. Dame enchezos más. Esa parte se las puedo creer. La parte que no tiene sentido para mí es cómo me quieres hacer creer que estos personajes se conocieron. Y no tiene ningún, o sea, sí, entiendo que Seiya no tenga ningún tipo de reminiscencia de algo que no pasó cuando su serie existía, pero ¿Sí? que estos personajes tengan estas impresiones de vida sobre las sellas y las sellas actúan de la manera más normal. Oh, sí, las digo las saintas sí sí también las ellas pero es que literalmente lo ve con una caja de arma de armadura en la espalda y no dice y no dice el oh caballero de pedazo Bueno, vamos a decir, recordemos, recordemos que que Choco es un ignorante total, no sabe ni qué Pero es, es, muy es, muy es que, de que de luego loco, después que como Mira, que no, sí me conocía. Estaba muy alonorada. es que ya después como que sí sabía que era este de Pegasus, pero o sea, ver, ¿para, ¿sí, no? para qué le he dicho, "Hola, hola, Celia, ¿cómo estás? Mira, me llamo Choco, tenemos una constitución familiar y los dos los dos los dos te protegemos te vamos a platicar esto un poquito más en específicas cosas específicas en lugar de así puras cosas bien vagas acerca de las hermanas que tenemos un perdido. como los hermanos siempre una, una, tienen. Una, una, una nos vemos crisis, en un café y que Una crisis choco, choco, no está, Estaba muy, tenemos cosas en la cabeza. O sea. No, nada más nos reiteraron que los hermanos tienen que tener dijes, este, Eh, iguales para reconocerse. Eh, sí, más de más... más si esperamos eh, la importancia de esperamos eso. Esperamos que ni tú tu hermana te pierdan porque no, tienes, sí, no, no, no, no tiene ninguno ahorita. Vamos a conseguir dijes de gatitos, bueno. Así de, ves ve, ella, por eso no hayas a tu hermana. Y, y bueno, fue una, es, es la parte que es la recreación de este, la, la pelea entre Seya y Ciru. No, primero vemos en la televisión la de Seya. Y es... Contra que... Geki de oso, así es. ¿Cómo es posible que esos no están debiluchos puedan tener tanta fuerza? Todos nos preguntamos eso. Que sí, porque eso es algo que, eso es algo que hacían pues este muchacho. Es en, en, en la serie las originales pueden, pueden destruir tienen una presión de 1500 libras por pulgada cuadrada. Decía que la... estaba esperando que sonara ciencia, el, el, ciencia. el medidor de sí, que sonaba Mira, en la serie. Eh, eh, en ese caso particular <risa> eh, esa esa tecnología se les fue al demonio en, en, con con más este velocidad que los famosos este rastreadores de poder de Dragon Ball Z. Pero, pero bueno, le, le meten verosimilitud a un torneo, digo. Algo tiene que decir el comentarista. Sí, sí, sí, pero lo que iba era que a pesar de que lo dijo en burla, en su momento ese contexto estaba bien, bien respaldado. O sea, eh, la fuerza física era irrelevante al poder del cosmos. El poder del cosmos es infinito. Pero bueno, ahora sí es ya en mi mente pues ya más o menos este ya, ya puedo encajar que pues de alguna manera temporalmente? sí, o sea que de alguna manera sí este, el gobierno de Japón este, permitió que creara un coliseo en medio de Tokio y que adolescentes menores de 15 años se estuvieran golpeando este Vamos. para el deleite público Doctor, porque... es gente rica <risa> cuando no han hecho lo que se les pega la gana sí, pero este era, este era un, un, un torneo pues este más televisado más eso, más eso más lo hacen público. Es, eso, eso lo hacen a escondidas O sea, sí. y aquí pues y todo, hasta los periódicos estaban, este, eh, eh, bien emocionados. Salía, salía la lo televisión. Lo la la y bueno, okay, eso de periodo aquí sí, sí parece, este, sí, sí parece ser una especie de, de toque, una especie de ciudad humana terrestre en lugar de el horrible, este, lugar postapocalíptico el que parecía en la serie original. Pero bueno. Okay, este ya tenían, Fíjate tenían que este. Me, me, me sorprendió un poco cómo la, la el, el anime se enfoca mucho en hacer sentir miserable a Shoko en esa parte cuando en el manga no pasa así. O sea, tenían Athena que meterle es drama. Muy, es, es, muy, es, ahora es muy específica en decirle, no, Shoko, mira, este mis, mis mucamas están entrenando desde niñas. Tu hermano entrenó no sé cuántos años para ser guerrera y mucama tú tienes tu vida, no, no conoces de esto. Váyase a su casa, mija, con su papá. Y, y ah, vaya, tiene vaya, un, vaya, un poquito de más de sentido, tiene... la verdad. Y, y, y, la, y, Digo, y la parte en donde le recoge la armadura iba a ser la única no manera, manera como que de hacer que se hiciera para atrás. Ah, no se la quitaron. No se Oye, la quitan, no fíjate, se... o sea, el, el, el papá, o sea, era para que tuviera un par de preguntas como, ¿quiénes son estos güeyes? ¿Por qué tienes una armadura? ¿Por te qué, te qué da, se te la están llevando? Ya, ¿Dónde ya está tu hermana? De hecho, ya, ya, ya sabes que, no, que su hija no, mayor está muerta. Deja eso. No después, básicamente te dan a entender. Que la mamá también fue en cama Y que el pobre señor básicamente oh. decía que el destino De su familia era morir. No, bueno, es, es, tenemos esa parte, pero no, o sea, no te van a entender Absolutamente nada de eso, o sea los Ellos están en su vida normal, o sea, y llegan esos güeyes y se la llevan Y el señor a, así nada a más A mí se me hace obvio que como que, como que nos saltamos eh, no. La parte del <risa> no, na, nada, no Nada es obvio en esta serie La parte en donde Para empezar, está Saori O la Fundación Grad Les envía, pues, este, lo del seguro de, este, de defunción, las este, sí, el, sí, exactamente, donde se hace cargo de los gastos médicos, los gastos de defunción. Vamos, vamos, vamos, del Saori probablemente les pasó un recibo, el precio de todo Exacto. El duelo, las. Acuérdate que Kyoko que Kioko y Shoko son sus favoritas. A ellas no les pagó recibo. Mira, y solo sabemos solo sabemos Que iban a la misma escuela Que todo lo pagaba la fundación Graf. Mira mi, eh, Fuera de bromas Creo que es más fácil entender que Es un universo paralelo Donde Japón jamás dejó el feudalismo Y puedes comprar personas O sea, esa es la única <risa> Explicación racional Es, es muy probable digo, digo, probablemente la existencia del santuario Y de los dioses griegos sí cambia mucho el panorama Pero... Pero, pero digamos que es una, es una evolución que terminó en un 80s que a primera vista se ve muy parecido a nuestros 80s, pero probablemente muchas cosas en medio ocurrieron diferente. Oye, la verdad, tengo que aplaudirle a la serie, o sea, como por ejemplo, si sí utilizaba, este, utilizan teléfonos que hubieran sido comunes en los 80s. A lo mejor nada de lo que ocurre en esta serie tiene la más mínimo sentido, pero al menos los teléfonos la tecnología. son realistas. Acuérdate que viendo, viendo el asunto en una tele de, Con orejitas de conejo La tele, te, la tele tenía sentido este, El teléfono tenía sentido No hay teléfonos celulares La verdad, mis respetos Bueno, al menos eso <ríe> Nada más me haces Pero eso sí <risa> <risa> Bueno, no sé si tienen este, algún otro este ¿Jimena? Este, ¿Qué te pareció este episodio? Este? este episodio <risa> bueno, Porque creo que me adelanté para... A mí todavía me gustó <risa> este episodio hecho, Sí, Obviamente. Aunque hay cosas que como que están un poco dejadas muy a la. uy, qué coincidencia. Este. Creo que todavía aquí pensábamos, no, pues como que tiene algo de. de este. rescatable donde están tratando de demostrarte de cómo está la continuidad. Entonces, este. E incluso creo que aquí es donde se aparece Sean, ¿no? No, ese no, es pues... No, ese es... Ese es, no, le vamos a dejar... Está en el, es Estoy en en el show, 6, perdón. Otro excelente, así como no, que... What de, are de, you ¿De qué sí. estás hablando, güey? Sí. Pero bueno. Este... Aquí es donde ah, sí, donde, donde Shinato y, y... Y esta... Y este, mira, ese se llevan la armadura, ok, sí. Sí. Eh, y es cuando y mandan... la tienen que reparar, porque está hecha pedacitos. Ah, aquí es donde vemos cómo... Este, este, bueno, el Saga, el patriarca, está teniendo como que su, su dualidad, no su disociación, ¿no? su doble personalidad. ¿Tiene, sí, sí está, que, tiene, tiene un ataque y básicamente que se platica. Está, ajá. Eh, y está hasta eso. interesante Dice, te Por qué te pegas solo. ¿Por qué te pega solo. <risa> <risa> está interesante una vez que lo ves en el contexto del siguiente episodio porque básicamente te, le da una orden a Frodita ¡Ve por Atena! pero no sabes sí. qué patriarca dio la y hora. La Afrodita la interpreta muy liberalmente. Eh, no nos hagamos bolas, solo hay un patriarca. Bueno, sí, o sea... Sí, vaya, pero, pero es donde ¿solo? él todavía ¿solo? tiene ¿solo? este, pero, pelea espera, con espera, su parte espera. buena y su este, parte mala. Es que podrás decir que solo hay un patriarca, pero el patriarca dio dos órdenes diferentes y las dos las obedeció a Afrodita de manera bien conveniente. <risa> no, pues... Patriarca sí. solo hay uno. <risa> en, la y en Afrodita es una lumbrera. Los pantalones deberían aquí, aquí ser. Aquí también se le notan. Es que yo digo Saga se levanta, este, no sé, un día se levanta del, del lado derecho de la cama y, y, si, eh, y decide que ese día es el Saga bueno. Depende si sí, de se, se levanta del otro lado. Ojos, ¿no? Saga malo, el si, pie que, que baje primero, o sea, sí. No, saga, o sea, la, la, la, la impresión es que que bien dado difícil ser su secretario. Que, y que siempre fue así, era que. Saga malo estaba básicamente en control, digamos que el 90% del tiempo, pero cuando iba a hacer algo realmente malo, Saga bueno le ponía un estate quieto, ¿Por qué, ¿Por qué te pega solo. ¿Por qué te pegas solo? Pero por ejemplo, sí, yo le llamo yo le llamo Saga, Saga tiene tendencia a lo autosabotaje. Pero por ejemplo, si, si un día se levanta Saga Saga bueno, este y porque no deja así escrito, "Ay, oh, en realidad no soy, soy un usurpador, por favor, alguien, alguien este no sé. Estoy poseído por favor alguien a lo mejor no, se, no, sabía. En su, en no su sé cara, sí eso, sabía. no sabía creo que sí tiene Dios no sé no, se, no se sabe escribir tanto porque inmediatamente él el saga malo rompe las putas en, su, ¿en ser? su caso en su caso específico me quedaba claro que no o sea digo en el anime teníamos este sus orgías en el baño y todo eso pero este en el Aquí manga en el solo en el manga siempre estaba solo O sea, no hablaba con los caballeros, siempre estaba desde su trono. Eh, nada más que va de nuez, todo eso que está contando Jiménez, que tiene sentido como burla, se vuelve completamente real y no tiene ningún sentido en el episodio 6. Sí, Exacto. Pero, mira, vamos, vamos es a decir fe, que tú era parte fe, de una hermosa fe, comedia fe, de horrores en el que este fe, saga, saga fe, la, o sea, no es pelándolo a sí mismo. Por cierto, ¿ustedes creen que, que Shaw aguante más el veneno de Afrodita que todos los demás? O no. Afrodita nomás quería un testigo. Ella Afrodita es la protagonista y obviamente aguante. <risa> Ella es la protagonista. O sea, obviamente, les digo, ¿cómo, ¿cómo se llama la serie? ¿Sin sellas, sin sello? ¿Est ¿Están viendo a Sella? No. Entonces, Ay, sí, por favor. No no, no, no, no, no, no. No será que No, no, no que Afrodita pero todavía tiene pero, suficiente pero, vanidad de. Yo pero recuerdo. Que que... Sepa que yo fui quien se la llevó. Oye, pero recuerda que básicamente, porque qué Seita Show? aplica exactamente lo mismo que se enseña. Es show y las demás. <risa> Oye, yo estoy esperando a que digan show y las demás, nada más porque realmente no hay tantas de las demás. O sea, se les ha olvidado introducir a... El... Bueno, en este episodio ya aparece este, la tercera, que es la Katia, de la Corona Boreal, con, con, con, y no, sale con ya Cruz, con esa, Cruz, la Cruz la cuarta, Verde. La cuarta. Bueno, porque la tercera es Shaolin. Y, y también la introducen oh, aquí en no, este mismo. Sí, sí, sí la introducen mismo. Oye, señor feo, señor feo. Soy feo decirlo, pero Shaolin es eh, literalmente es una mona china genérica. Es una mona eh, china sí, genérica. Bueno, el, pues es, el, el, es la Chundi. china. Espérate, pero, pero es que es un, un estereotipo. Es un estereotipo, sí, es un estereotipo bien, estereotipo bien, sí, bien clásico de anime. Por tres cosas. Número uno, artes marciales, es la única que sabe Kung Fu, Ay, ¿no? Ah, ya, ya, ya, Número dos. Su vestidito. El, el vestidito que ni siquiera usan en China. O sea, ese es un vestido que inventaron en este... <risa> y, y, y que es muy parecido al que trae <risa> esta Sun por ejemplo, lo que es la parte de la blusita. Muy Porque clásico. es algo bien no, estereotípico, o sea, pero... Es los, uh -huh. Sí se ha usado en China, pero muy poco y es una invención del siglo XX en adelante. ¿Y cuál es el tercero? No es o sea, no es Esa cosa es de China. Bueno, o sea, bueno. Y el tercero, de arroz. se adelantó Jimena, pero sí, O sea, sabe, no es que sepa cocinar, es que es la cocinera, o sea, y eso para que ustedes sepan, pues es bien racista, porque para los japoneses, sí. o sea, este, de hecho los japoneses tienen, tienen, tenían un dicho así, este, muy clásico, que no sé si lo sigan usando, el, el, el, el, el, el, el dicho era, si quieres una casa, compra una casa occidental, Si quieres una esposa, que sea japonesa. Y si quieres cocina, que sea china. O sea, este... O sea, su, o sea, su, se supone que que ellos mismos admiten que la cocina china es superior, pero el punto es de que solo los chinos, te, solo los chinos se sirven para hacer comida china, O sea, pero mira es, esto, o sea, esto es un no, sí, sí, sí, personaje estereotipo, muy claro. el de los clichés que tienen los japoneses sobre los sobre las chinas. En los chinos, en todos champú, los champú, ¿no? De rama y medio también era China. Ah. Cocinera sí. y cocinera y cocinera. To o sea, <risa> todos los grandes, todos los grandes animes tienen un personaje chino. Y ese personaje chino va a ser los, Va a saber Kung Fu y va a saber este, claro. a cocinar. O sea, o sea, y, y se ve parecido O sea, tiene la misma estética En general o o sea, es, Pero mira, claro, o sea. Shunrei No sabía Kung Fu, era solamente esclava Así que era, era bien moderna no era bien pralbe, ¿sí? Sí, o sea, sí, o sea, sí cocinaba O sea, sí tenían ambas, sí, ambas Estaban las... divididos entre Shiryu y Shunrei O sea uh -huh. los que no tenías los que no tenías un rey los tenía Shiryu. Eh, bueno pero el era, el, era, el, este, era, sí, era era el este el de las artes marciales. Sí era el, era el que de había sido entrenado y mientras alguien tenía que limpiar mejor. las cosas. O sea. De hecho algunos de ustedes recuerdan que los caballeros sí. comieran se alimentaban mm. de aire Sí, no, sí en la cabaña vez? del del antiguo maestro, no. este eh Shunrei las hacía. Ellos estaban comer. comiendo su sopita a veces ahí. Yo sí no, recuerdo alguna no. vez que que hayan comido así como que estilo anime así como un Pero bueno, no, no, okay, este. Oigan, <risa> oigan, nada no, más un comentario. Eh, ya ven que a las duerme a todos, ya pero en el, en el manga obviamente Shoko se para. Y le dice, no te lleves a Atena, dice, y Afrodita le dice, ah, tú te aguantaste más, bueno, ten mis rosas pirañas, sócate las cosas y <risa> las culebra de... O sea que le, le aplicó la de zorro, no te la lleves. ¿Pero <risa> ¿Eso, se ¿Eh? eso se lo hizo Atena? a Atena? ¿Eso se lo hizo a Atena? No, no te la o sea, todas se duermen y Shock es la única que se despierta. Ya ya pero se Shoco... lo hizo a Afrodita. Sí, Afrodita le lanza las pirañas a Shock. ¿Y por qué Atena no? Lo? Para para ¿Por mí. qué Atena? Eh, perdón, no tenemos nada. Atena, Atena, Atena en el manga no tiene Cosmo, así que es una mocosina. Todavía no accedía a la actualización, Dios. O, o sea, en, en, entonces, no, no, en el manga... presencia todavía? En, en, en el manga ya, el manga, o sea, ya, de la, ya estaba despierta de como de la Atena, la de sí, no, pero en, no tenía en, este en Cosmo. Mansa, tenía Cosmo, pero cuando peleó con Eris, se le quedó en cero. Ah, okay. O sea, se le descargó. Le bueno. Se le descargó. Entonces, este, vámonos este, al episodio número 6, que es este Almas Enfrentadas. Saori contra el patriarca. ¡Yo pido chance de hablar del 6 Bueno, si quieren, divídense entre ustedes dos, mitad y mitad. Ay, mira, no, interrúpense a no los dos. Y creo que se trabó Ay, sí. Falange. No digo nada. Sí, creo que sí se trabó un poquito. Ahorita vuelve. Bueno, pues mientras inicia, Dale. Tan, tan, tan, tan, bueno, tan, sí, tan, pero, tan, me voy a ir por el recado ¿Ya me caí o, sea, ¿o no? Vimos antes. Ah, no, ya, ya regresaste Ya volviste, va okay. Bueno, ándale, este, este, te gustó mucho este episodio Disfrutaste la calidad de animación Y la <risa> narrativa perfectamente estructurada Deja de ser tan sarcástico Un día nadie te va a... Mira, te va a pasar lo del niño y el lobo O sea, el día que digas que... Mira, te yo no, te no necesito corazón, comillas como quieras Nadie se la va a creer ¡Ja, <risa> <risa> no, es que es, es que es lo opuesto a diferencia tuya, o sea cuando yo hablo la gente cree que hablo en serio cuando tú hablas siempre parece que estás hablando en broma, entonces a lo que voy es eso a diferencia mía ya sí. pero bueno Ya habla del programa. Bueno, a Ahora ver. Que te traes otra vez. Ya cómete la malita naranja. Ya oh, cómete la malita naranja. <risa> a ver. Entonces tenemos que, que, el, que el buen este, el, el buena Afrodita ahí se lleva cargando de la manera más, más romántica a Saori. Y dice, me pidieron que te lleve con el patriarca. Y lo primero que pensé fue, momento. ¿Saori conoció al patriarca antes de la guerra en el santuario? Momento, Saori estuvo en el santuario antes de la Flecha Gate? Al parecer la respuesta ay, a todo ese sí. Y bueno, uh -huh. y entonces en lo que ocurre eso, este, la, las entias están, oh Dios, ¿y ahora qué haremos con Saori? Y bueno, ya están, ay, mi Saori, mi Saori. ¿Qué ocurre entonces? Tenemos que Saori está de hecho que repito se dan cuenta lo realmente incómodo que debería ser vivir en el santuario o sea si sí, no hay colchones no hay colchones o sea sabores no hay nada es una pero cama está, de está ahí sabores, está ahí está ahí es en la, en la... Cama de piedra como la canción bueno, por otra parte se diga los no, no quieran que estuviera no había, demasiado cómoda no había, luego pues, no se va a no quedar de ahí de veras duerme en camas <risas> en camas de piedra porque cuando ya había, ya tenía el santuario lo volvió a hacer no, no, pero, por, no por ejemplo el el, el La vemos acostada en una cama de piedra. El, el, el patriarca es, que tenía todo un spa, así que quién sabe si se quiere. La, la cosa es de que de hecho Saori tiene <risa> un flashback de cuando era bebé. Y recuerda específicamente impotente. cómo Saga intentó matarla con la daga mágica. Es otro poder de Dios. Entonces Oye, despierta ¿verdad? y le dice: ¿Quién eres tú? Y el otro sí, le dice: no Mira, este soy el patriarca, y por favor, Saori, mátame, mátame, Atena, mátame. Y Atena se baja de su trono de piedra y le dice, bueno, de su camita de piedra, y le dice que no lo va a matar, porque ¿qué es eso de haber intentado matar a una diosa? Es un pecadito menor. O sea No, no, no, o sea, no, no todos no lo, se lo toman igual Confundida, así de ¿Qué? qué? ¿What the fuck? O sea, este, hay algunos que dicen Ay, mataron a un dios es lo peor que puedes hacer Te Tienes que ir a este, a este círculo del infierno de Hades Y, y Atena dice Mira ah, es lo No, de cada jueves Si, si, sea, si sí. mandara, si mandara este, a la fregada todos los que me intentaban matar no tendría amigos Y total, básicamente <risas> O sea, de nuevo Esta serie solo tiene sentido Si ignoras todo lo que conocemos Si no, lo que está pasando frente a tus ojos, porque por lo menos era para que Saúl dijera ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué te ocurre? ¿Por qué me haces O sea, y además, pinche saga, si en verdad quieres que te maten, <risa> Explícale bien las cosas, o sea, dile, "Oye, es que tengo estoy poseído por Hades o tengo un gemelo marcado en mi cabeza." Y, y la verdad yo es es eso, pensando que la la el el, el el Saga bueno no es lo suficientemente bueno para hacer lo que se tiene que hacer. Solo lo hace como para salvar cara. Recuerda que oh. el ser bueno es ser Penko, en esta serie. O, o sea, <risa> o sea, es porque, porque si sí, sí, es cierto, o sea, yo sé, he visto 300 episodios de esta serie, wey, <risa> y yo no le entendía muy bien lo que estaba haciendo Saga. O sea, si yo sé eso Saori, güey. Aún todavía haber, haber leído el guión, güey. No me hubiera servido de mucho. O sea, bueno, ¿qué se supone? ¿Te has posido por alguien, güey? O sea, es, es, es, es, es, es de este. Quieres que te libere de tu dolor. O, o, o sea, necesitas no, no, medicamentos. No a a estás estás actuando. actuando. Y no termina de entender qué... Por, bueno, el punto es que como no le explica nada, excepto que sí sabía que tenía muy poquito tiempo, se transforma enfrente de esa O sea, porque vemos esta transformación magnífica de que el cabello le cambia de azul a blanco, los ojos se le ponen como marihuano o es cocaína. Se bueno, bueno, se le ponen bien sí. rojos. O sea, este... Faltan gotitas. Se, dio, se, dio, se dio un paso muy fuerte y no, creíble. Y como sabemos en los animes tener los ojos, ojos rojos es estar poseído por el diablo. Pero bueno, tiene como, sínd ah, síndrome de abstinencia, se acabó la cocaína ¿Ah? en el santuario. Y, y total, pues no hay realmente mucha oportunidad más que... Dios santo, mis... Este, de, Atena, ya tuviste tu oportunidad de matarme y la perdiste, ja, ja, ja, ja, ja. Y en ese momento culebra que Atena es teletransportada de nuevo por la dimensión de Géminis porque Saga no podía tomar su propia vida, Saga no podía explicarle bien a, a Atena lo que estaba ocurriendo, pero tenía el control suficiente para hacer que el Saga malo no pudiera matar a Atena. Yo la verdad a... ahí lo, no lo que, entendí qué estaba, estaba pasando. Lo que resultando es que el Saga malo ya tiene un plan, pero, <ríe> pero, pero, pero tiende al autosabotaje. porque Mira. Saga bueno no sirve para nada más. Mira, yo personalmente, lo primero que vi, al ver que había un, un halo amarillo, yo creí que ahora Atena tenía poderes de teletransportación. O sea, no, yo yo ya, pensé Atena todo pensé, el tiempo se pudo teletransportar y nunca lo había hecho, pero no, no vemos, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo pensé vemos. que ahí lo era, había sí, sido Hades de... o Poseidón ah, porque no, la querían sí. para su propio pedo no, porque... porque tenía que ser este <risa> tenía que ser saga <risa> porque era otra dimensión era, No había, no había... estaba pasando vemos, por, vemos. Por, es que me me quedé pensando vi que estaba viajando ahí por la otra dimensión y luego puesta de que llega Afrodita y la saca y yo o sea, no tengo idea qué está pasando en esta serie y me dice <risa> ah, yo, sí, yo sí lo y, y, y, <risa> y me, o sea y, y, y luego me dice A, que me dice, yo lo que está pasando Ella, o sea, que no me vas a matar. O sea, y Jimena, Jimena, Jimena me dice lo que está pasando en la serie, entonces, ah, no, tú así la entendí. Entonces, pero es que no tiene sentido? O sí, sea, o entonces, no, no, bien entonces no es mi culpa, no, es culpa no. de son, son cosas, la los manatíes que Porque están en el. O sea, Jimena me vas a matar. El otro ¿Mato? dice, el patriarca nomás me dio la orden de que la transportara. No, y no fue así. básicamente te da la entender que ese día diafroita decidió hacerle caso al. A al Saga bueno, y, y va a hacerse pendejo de que si el Saga malo le dice algo es así. Pero señor patriarca, ¿usted me ordenó este que, me, que hijo, lo transportara? Tengo esta grabadora. <risa> Miren, bueno, la, la cosa es que efectivamente está en la otra dimensión, lo cual sigue siendo aún más pendejo esto. Primero por lo siguiente, porque de entrada siempre decían que la única persona que podía moverse entre dimensiones <risa> era sí. Saga. O sea, ¿Ves porque vez. no entendía y, lo que estaba oye, pasando? Y, oye, y tal vez no, porque tenía el poder de teletransportar gente, ¿no? O sea, pero fuera de ellos era un poder único y exclusivo que ningún caballero podía creer Y ahora resulta que cualquier caballero de oro se puede meter en la dimensión. O, o, o a lo mejor, mejor nada más esta Afrodita. No, bueno, que lo que lo yo vi es que estaba en la puerta y espada. dijo a ver, vente, Atena, no te vayas a atorar ahí. Yo estoy acá en la puerta, de la, la salida. Nada más dame, dame tu mano y tiene, te saco. Él tiene las llaves del SPA ejecutivo, Y luego, peor aún, ¿no? Ahora que sabemos. O sea, una cosa es que en la serie original te dijera, Frodita, ok, sí, yo sabía que, que el patriarca era malo, pero la verdad me vale madre, porque yo solamente quiero ver hasta dónde podemos llegar. Pero aquí literal estaba viendo que el patriarca estaba loco. O sea, que el patriarca sufría de personalidad de dividida y que ni el patriarca Mira. sabía lo que quería, Ok, es. es, en, es en, el, en el awakening, básicamente, la mayor lealtad de Afrodita está con Saga. Y Afrodita básicamente está convencido de que, de que incluso loco Saga es como que la mejor opción. Y entonces, oh. cuando le explica a Tena por qué está haciendo lo que está haciendo, su lógica circular, la verdad, Chef es... Eh, eh, chef Kiss, es, beso de Chef. Es una maravilla que, so, que, que no tiene ni principio ni final, es un robot ah, de, no. de lógica, o sea, porque le dice, verás. Quien tiene la fuerza tiene el poder y tú no tienes poder, así que no tienes, así, a, a, a, así que, digo, y tú Mira, no tienes fuerza, okay. así que no tienes poder. ¿Te acuerdas que de, los de hecho, traidores tienen esa misma ahí, de que ahí dicen esa, el poder es justo, es el más fuerte? O sea, en los de los pasados 10 minutos que viste esta serie, o sea, esa fue literalmente la única parte en la que hay que... Ok, eso tiene un poquito de sentido porque eh, sí, o sea, o sea, no es que tenga sentido lo que está diciendo pero no tiene. O sea, pero es pero lo es mismo. Es lo mismo que decía en, en, en, en, la, o sea, con, con el personaje de, de la, de las series de la, sí. de la primera saga. O sea, digo porque para ese punto ya me había pedido que ignorara todos los episodios que había visto, me había pedido <risas> que ignorara todo, todo tipo de lógica, cualquier tipo de consistencia narrativa, güey. ¿eh? y ya me estaba estaba tirado en el piso se sentía que me había estado golpeado y así como, como queda este shiru con el corazón roto y detenido y dice bueno okay bueno es es del mismo tiempo de estupidez que con las que pensaba Freud antes de que se hiciera bien cool en solo of gold Así que, bueno, ok, vamos, vamos a, a decir, seguir. ya, ya, respira, respira. Entonces, pero okay. pero es básicamente eso, es, oye, soy Afrodita y, y estoy del lado de Saga. Pero es que ahí es donde, esa es la parte donde regresa otra vez Leiotes, o sea, estoy del lado de Saga. Pero, ¿no? pero, pero como quiera el... me dice... Como que era hice Pendejo con las órdenes Ajá, y que que era o sea, el traje de vuelta. O sea, le interpreté a, a, a como yo quise interpretar. Sí, sí, pero o sea, ¿por qué él no decidió matar? Obviamente, si la mata, se quedan sin serie, sí. ¿no? Pero porque ¿Por ¿Por o sea, no? la tuvo ¿Por no a su merced. Miren, y el problema de las inconsistencias es que esta serie se toma ciertos momentos para explicar otras cosas, para explicarle quién le puso las llantas al este a, a, al papamóvil entonces no entiendo por qué por, por qué no eh, eh, y hicieron lo mismo y se complican la vida metiendo otras cosas que nada que, bueno total ya es una, una aparición de Afrodita y quiere que querían que Afrodita fuera relativamente noble Atena el problema de otra persona y no el de él total sí. ya Atena Ya tenés estado de, ay bueno, así son las cosas. este, Ahora vamos a ver qué pasa. Y entonces ves así, así como que unos saltos en, el, en la historia que te presentan de manera muy, muy rápida que este ya ocurrió lo de los caballeros negros. Ahí la gente está leyendo el sí, periódico. Oh, ya viste, sum, los caballeros super negros. Fast. Fueron, uh, uh, los caballeros negros interrumpieron el torneo galáctico. ¡Wow! Es, de hecho, dice, eh, se suspende porque se robaron la armadura de oro. Pero comentan el que estaba leyendo el periódico que fueron los caballeros negros. Sí, entonces no, es bien literal el periódico. Dice: Los caballeros negros se roban la armadura y se suspende el torneo. Entonces, es total. bueno, entonces están en eso y Juan y, yo, le y yo, les Oye, ¿y qué vamos a hacer no. ahora? Y el otro, pues nos ordenaron que nos regresáramos al santuario. Y entonces o sea, los sé. dos caballeros de no, de hecho, no los no les ordenan ir al santuario, les dicen que se tienen que retirar. ¿Por qué? Porque vienen 10 caballeros de plata a enfrentarse con los caballeros este, con de bronce. O sea, imagínense esto, o sea, ya pasaron los caballeros negros este Ya mataron a los caballeros eh, negros. Y por ejemplo, es, esa parte, más o menos porque pero estaban los dos, los dos monos este, ahí como que viendo ahí el, eh, el, el mar y estaban así, tan en ropas de civiles y tranquilos. No, sí, que quiero este eh, hacer, hacer énfasis en eh, la excelente, la, el excelente trabajo periodístico de quienquiera que reportó lo de los caberos negros. O sea, porque es algo así <ríe> muy específico, una, una orden, una secta prácticamente desconocida de todo eso, pero <risa> sí. caballeros negros se roban la armadura. Estoy casi seguro que los llamó negros porque se vestían de negro. Sí. Es... Bueno, eso Me estaría lo más... Eh. Ya, no apliqué, ya no se había dicho que estos eran caballeros. Y de repente Mira, llegan no estoy seguro, de pero engos, creo caballeros, que caballeros, pero de negro. creo que no, no estoy seguro, pero creo que Iki los llamó así en, en su showdown de cuando ataca el, el Coliseo. Entonces, pues ahí estaban todos los reporteros, todos escucharon. Había ah, buenos reporteros. Bueno, sí. Excelente pero, trabajo. Probablemente, probablemente por, en por la alarma, alarma el encabezado debe haber sido negro suceso. O, oye, por, por otro <risas> lado, no sé si es canon o no, pero el tal Django... ¿No era básicamente así como que un eh, eh, jefe criminal que era mundialmente conocido? Sí. Eh, sí, en, en el anime sí, no sé en si el, el conocido, manga no me acuerdo era. la verdad. No, en el pero man sí. manga sí era mundial, en el manga sí era. Ya, yeah, perfecto. <risa> O sea, vamos a asumir que los caballeros negros era como hablar del Cártel Nueva Generación o el Al-Qaeda. O... Sí. Ay, no sé. El punto sí, ah, es... eso, pues básicamente eh, eh, el George le dice, eh, Juan le pregunta a George, ¿y ahora qué? Y dice, pues nos dijeron que nos retiramos. Ah, ok. Mandaron a los caballeros negros. Y el otro, ¿y entonces a poco el patriarca va a empezar una purga? Mandaron a los ¿Sí? caballeros de plata. Y hablan de que viene... La, o sea, porque si menciona específicamente sí, sí menciona Y es caballeros de plata que O sea, fíjense cómo se toma Sus molestias, se toma sus molestias de Decir por qué estos personajes Nunca cruzaron camino Con ella y sus amigos Este, ¿por qué El patriarca necesitaba mandar A estos dos güeyes más allá de que Si los tenía con él Los tenía en Japón, iban a morir Ya es un cuento que solo el guión puede explicar Pero, o sea, así es de la justificación Se tienen que ir de aquí porque Los verdaderos caballeros de plata chidos se sí. van a enfrentar. Y están ¿Y en eso. cosas muy menores. O sea, básicamente los habían mandado para escoltar a, a, a Katia a lo de la, a la, ah. de la Y de hecho, yo me salté esa. Yo, yo tengo esa parte anotada porque te la saltaste y la. No, la iba a, la iba a comentar, pues estamos, interrumpe, interrumpe. Y entonces Katia, no, este, no, se me había olvidado no, mencionar, Katia está, este, ¿cómo se llama? Eh, fue de hecho de, de lo primero de, de las primeras cosas que ocurrieron Katia básicamente le dice a los cabellos de plata que Saori es la verdadera Atena que se arrepiente de todo y se, y se hace la automurición se prepara y usa usa, usa <risa> su su propia... Mayurane, exactamente usa su, usa sus pro, usa sus propias este, dagas de hielo para atravesarse pero Mayura que aparentemente ya recuperó la capacidad de caminar. este ¿Caminó desde la batalla pasada? Como que parece que yo imagino que se puede concentrar y en ese momento puede caminar. Entonces básicamente sí, le quita, le, le, le quita, le quita el suicidio y le dice ahí te ves y se la lleva cargando. y le dice No, y de otros. hecho le dice a los otros. Ahí le, le dicen, dicen al patriarca que, que se murió y se les pega la gana. Podríamos decir que básicamente para los ojos del patriarca esta comitiva falló y dijo ay, ya vence al demonio, voy a matar. Pero a por qué no los condenó a muerte? ¿A no, no sabes, porque los otros se aventaron y bullshit. Han de ver Todavía dicho, no sabes. ¿es? Katia A lo mejor regalo, regresaron al, al, al santuario y sopas. Estoy casi no, seguro básicamente que básicamente los pues. fulano se, se han de ver aventado en bullshit de eh, Katia murió, eh, pero sabemos que básicamente Afrodita los interceptó y, y esperamos sus órdenes, oiga, y pues salen, ah, sí, repléguense. Ah, bueno. bueno, total, entonces ya estamos en esta etapa en la cual no sabes cuánto tiempo pasa porque háganle cuenta que tú nomás ves día, noche, día, noche, pero en, eh, pero pero en realidad fueron 20 días. Como vamos a ver, son 20 o 30 días, porque, bueno, la cosa es. Pero al que final del hay... capítulo sí sabemos cuánto tiempo pasó, eh, tentativamente, pero sí. Bueno. No, cu cuando hay un time skip, básicamente la trama te lo avisa. Bueno, bueno. Ahora vamos a la academia, Juange. La academia. O pues, si me. La cosa es que están. <risas> que, que ya cuando anuncian que va a haber una purga, este, vemos. Eh, como una de las caballeros una de, una de las mucamas de Tena iba de hecho directo a la academia donde están las este eh, la, la, la, donde están vaya en su moto porque ya ganó su armadura ya la trae atrás vamos a asumir que te gusta que son 100, 200, 300 muchachos no, no te dicen pero dicen que fue una masacre espantosa y a quién creen que mandaron se acuerdan hace algunos capítulos que yo decía ¿Por qué usas a Ay, ¿Por qué usas a, a Scorpio si tienes al, al loco de mente que le gusta matar? ¡Ah, pues ahí sí! Ahí, para eso sí lo mandan, para hacer una masacre de muchachitas que no tienen ni 10 años. Pues sí, pero las sí, querían que... bien muertas, a eso sí. sí las querían bien muertas. Y fue bien Te divertido como a que todos Afrodite fueron... Y a, y a ay, se los, murieron los manda, 100 muchachitas. Los mandan okay. para trabajos delicados y, <risa> y así como dice Bote, o sea, Atena, las otras cinco, eh, las autoridades de Japón. En general. En <risa> general. Ahí tengo, por ejemplo, yo varias preguntas. Yo tengo este, voy, Ya sé que estoy interrumpiendo, Falange. Pero, por ejemplo, en algún momento dicen que... Este, eh... El ah, Mitsumasa Kido fue el que fundó la Academia de las Antes y de ahí? dónde sacó las armaduras, o sea, eh, eh, es est que mira, está muy eh, curiosito eh, es eso. Que, es que es, es que es básicamente una pregunta crea 20 preguntas, o sea, opción 1 uh -huh. Mitsumasa Kido fue y consiguió las armaduras que, que que de hecho en realidad si lo piensas es una solución muy eficiente. Eso es, decir, por ¿Tienes, ejemplo, si si un... contrato una, una organización o sea, con recursos ilimitados, así que vas, investigas, o sea, la, la las las la, las si existían, las o sea, porque llevas... seguían siendo lo que sí. eran las la, las, las, armaduras de, originales. las mucamas de de Atenas, o sea, las doncellas. No, bueno, las doncellas este de Atena O sea, es algo que existe. Él iba y se la robaba donde quiera que estuviera. Las contrataba, los pegaba okay, más. Bueno, las contrataba, partida. las agarraba, las... Mira, las, al, este, parecer, las al parecer, la... Quitaba de su tumba. Mera, mera de... No, creo que, creo y que, no sé que, que es las algo llevar. más realista. Es así de, ¿quieres tu beca completa? Ve, te vas o sea... a la academia. No, ah, no, no, no, no, no, está, está, no estamos mera, hablando del origen de las... este de las armaduras. Y bueno, hay más que todo, o sea, lo que me sorprende es lo increíblemente <risa> flojos que son en esta serie al introducir conceptos y que quieran tengan un poquito de, de este, de, de lógica es o, que si o de razón. Es que si me lo preguntas a mí, de hecho, esto es más lógico que lo de Saint Seiya. El único problema es que Saint Seiya lo contradice y entonces te quedas pensando, entonces, ¿por qué alguien haría lo primero si siempre tuviste la segunda opción? Mira, Si tú o no sea, sabes, o sea, ¿por qué no pudo conseguir todas las demás de armaduras? A los Santos <ríe> les mandaron para no levantar la sospecha del santuario y las santias, al ser algo muy insignificante a comparación, nadie estaba realmente Y, y si eran tan insignificantes, ¿por qué las tienen que borrar? Porque, Porque son traidoras. Pues básicamente Atena ya desafió, ya desafió directamente al patriarca. Ya, Mira, ya yo, yo creo, cayó la creo que no hay explicación, pero yo me imagino, por ejemplo, o sea, Mayura es como que una aliada. Sí, Mayura desde el principio ya sabía quién era Atena y pareciera, que... Que... pareciera que Mayura es como que la mera mera de las Centias, entonces este como Mayura, que bueno, ¿no? es una o o, señora, o, sea, o sea, no te dije sí. que fuera una Centia, es la mera mera, o sea, es, bueno, es, como, es un mentor, como como es la mentora principal de ella. Es que mira, lo vemos lo vemos en que es con ella la mandan a entrenar, entonces posiblemente ella tenía control de todas las armaduras. O sea, la vemos en este mismo episodio, o sea, la relación que tienen las este amazonas que creo que así es como oficialmente se les llama las caballeros mujeres y con las centias es básicamente cuando el cuando el guion así lo recurre porque okay Mayura y tal vez tiene una tiene una muy particular relación con Atena y la cent pero Llega de la nada Marín y hace exactamente lo mismo. Es, a ver, muchachitas, ustedes necesitan un curso básico. O sea, en, en, en, los, en los otros episodios sí si dicen algo más o menos. O sea, de, de que era, era la... Era, era la escuela así como que especial porque necesitaban que yo fuera caballera en 24 horas, nada más que algo así, o sea, a menos de que Bot esté recordando un pasaje del manga en el que se haga esa conexión específica entre la pavorreala y las cintias, la en la serie no existe, o sea, es una de las tantas cosas, o no. sea, incomprensibles este que ocurren, pues que porque no, es, de hecho no, es es como lo dice lo que Falange, que ustedes es que por alguna extraña razón Mayura sabe, ya sabía que Saori era Atena, ¿Cómo? entonces Como lo sabe como lo sabe Marín, de hecho. No, bueno, de hecho. Eso yo no lo. No, no, no, no. Marín lo sabía desde antes. ¿No te acuerdas que cuando Marín se desaparece, cuando la casi la matan los caballeros de plata, escribe, protege sí. a Atena? Y ahí sí, es donde Atena. Bueno, en el caso, en el caso de Mayura. De lo desde, de lo Atena, desde el inicio de la no serie, lo dicen mal, que era la niña impopular del, del santuario, ella sabía que algo estaba poderoso. O sea, no y lo dicen, más en, más no, más no más lo dicen más. en las, no, no sé si lo digan en la serie más adelante, o sea, pero yo pues ya leyendo la historia de la pavorreala, sí dice que ella, o sea, que de hecho había quedado lesionada eh, en el golpe de estado que Dios haga hace 13 años en el santuario. O sea, desde entonces ya sabía que la verdad de Atena había escapado, se la había llevado este, a Lloros y... Luego se la dio al viejo ese pervertido, y etcétera, etcétera. Bueno, pero, pero estaba mencionando que básicamente era lo que decíamos, o sea ¿Qué hace Marín? ¿Qué hace este? No, base, hace, necesitaban, este, entrenarlas y pues tienen que mandarle a no sé. Y ahí yo digo, bueno, si se supone que ellas ya se graduaron y ya tienen sus armaduras, ¿cómo es que? <risa> que necesitan entrenamiento. Necesitan más entrenamiento porque, porque lo y, y que Marín... es el diplomado. Sí. Que sí el exacto. Diplomado. Que el diplomado. Pero ah, entonces todo ya lo ya que hicieron la, la, ahí. La cosa. Todo no, lo que hicieron no, no, ahí te fue nada aprende no, más Aprender a no, servir para. el té eso responde, eso responde a la pregunta de por qué En el santuario se mueren y en la academia No, pues la academia vale madre <risa> no O sea, se por, se por, eso, por eso por eso Todos no los demás este Expectativas que... tan altas la, la Y si en la que... academia no, no, no tienen expectativas ¿Para qué mandas a más cara el, de la el, Muerte? El, el... Entonces, ¿cuál es el punto? Si no, siquiera tener una academia, que un mejor que viaje, básicamente el patrón, mejor que aprender en la escuela de la calle. La misma Marín lo dice. Esta es su proclamación de guerra. O sea, fue y mató a fue y mató a la academia porque, porque podía hacerlo y quería que Atenas se dijera qué vas a hacer. Ya te mata todas estas cabronas. O sea, porque pues. Creo Pero, que va a la, cosa, la cosa es de que básicamente Marín se puso en plantaña y me y, y les dio oficialmente <risa> que realmente no son no son este protectoras de Atenea que mejor se dediquen a limpiar la mansión de hecho eso se les dice es sí, básico psicología sí. inverso de sin sella, recuerda cuando quieres Cuando quieres que los caballeros o se te larguen o se pongan serios, les, los tienes que insultar y decirles. En total, no en un ejemplo de que yo sigo sin entender dónde aparecen las técnicas, barra el piso con todas. Este, Shoko es la más inútil de todas porque se da cuenta que no lleva ni cinco días como cama como de apenas. No, no, no saben ni dar un golpe. Oye, Pero, no, no, no. Pero, ya ya pero ya ya ya, ya ya ya mencionamos que este que Shogo aprendió el metero de Pegaso viendo así en la tele ah sí <risa> apenas no, lo va a mencionar la semana pasada es importante recalcarlo este con lo inútil que era la academia sí. y todos los maestros y que básicamente tienen esas armaduras por razones pero bueno ya <risa> que bueno, está la cuestión punto... de que marín es de la escuela de aquí la letra con sangrento. el y, punto y es que cuando de pegaso bien cuando ve es que de hecho no le enseña nada nada más cuando ve que shoko dispara el caballo el, caballo, el puño, el dice dame tu fuerza caballito este, en ese momento dice oh <risa> Pues sí. sí, es que siempre es el Seiken, pero así me gusta, o sea, si era dame tu fuerza Pegasus, si algún día lo pusieran en español, tendría que ser dame tu fuerza, caballito. De hecho, uh -huh. ya lo cambiaron a Meteoros. ¿Meteoros de caballo? Ajá. Ah, ya nunca dice dame tu fuerza, Pegasus. No, ya ah. no. Desde, desde, desde antes ya no lo dice. Ah. No, pero pero básicamente, o sea, básicamente Marín, Marín, Marín dice, o sea, dice, ah, mira, tú de todas eres la que más aguanta. Te voy a enseñar cómo se hace el Meteoro de mierda. <risa> Es que fíjate si dice este, este, el río Seiken, o sea, el meteoro. La que estás es, hablando es, es, es una esto. técnica Es una sí. técnica genérica. ¿Y si Cualquiera escucho? la puede usar. Tan genérica que de hecho le dice. Tú me o sea, de hecho, esto te va a servir. Porque como eres tan cabeza hueca, es la mejor técnica <risa> para ti. Sí. Ah. Le haciendo le, le, prácticamente le está diciendo el lenguaje marino. Ay, me recuerdas a hacer, ya te voy a tratar como ahí. Dice, no, mira, tienes cara tienes de protagonista. Necesitas toda la ayuda. Sí. Al rato van a decir bueno, show y sus más, amigas les le dice otra cosa. Pero, Pero es ¿Qué es eso? O sea, Marines eh, tiene una enseñanza oculta entre tantos golpes. El punto es que básicamente resumió que el meteor pegaso es básicamente que te gusta. El jab, la patada, la, la, la, la patada lateral. O sea, es la cosa más básica que existe en las artes marciales de los caballeros y solo los más idiotas eh, son los mejores que los pueden usar porque no tiene ningún caso enseñarles técnicas más avanzadas. No, simplemente simplemente se dio cuenta que tiene las mismas afiliadas afinidades de Pegaso y más vale Pero sí, sí básicamente le dije, estás muy tonta, mira sí, Ay, y total, en ese Inter aprovechan, de hecho, para platicar, hacer migas estar, este, eh, comer juntas, comida china, ¿cómo no? Sí, pues que el chavalín preparó Sí, obviamente. O sea, les estoy diciendo que Básicamente, Marines, la letra con sangre entra, pero Y no entonces, mientras de... está este ahí la buena de Saori, porque aquí ese es el punto. Esta serie es la buena de Saori. Mm, la, la buena de Saori, de Saori ya se está. ya La buena y pura de Saori. Yo, yo, de hecho, soporté esta serie riéndome por dentro de todo el odio que debía escupirle a la televisión, este Jimena. Me la imaginaba ahí <risa> lanzándole un vodka a la pantalla. y... No, yo en, en este episodio, o sea cambió completamente es el, es, del es, es, es el partago o sea sí. hasta anterior a, hasta antes de esto o sea la animación me parecía bien bonita, o sea, se ensella moderno, muy parecida incluso a cómo se vería la serie original si hubiera hecho en tiempos modernos. La historia, los los personajes estaban bien hechos, los diseños estaban bonitos, o sea, no tienes aquí que ya estaba listo ya nada para relajarme y disfrutar lo que quedaba y luego llega ¿Y el episodio 6 wey, y así como chingados, golpe tras golpe tras golpe, <risa> o sea, dijo es ah. increíble cómo es posible que estén ocurriendo esas cosas y luego después cuando llega Marí, es cuando ya cambiaron a los animadores originales por personas ciegas sin brazos no hay que no hay que no hay que, cerro, cierto, cero, no sí. hay que insultar personas, pero a las personas la verdad es que sí la, la animación de Marí es bastante como fea dice, es horrible. Co, como dice Bote esa es la explicación o sea de manera menos fea o sea de de becarios esclavos o sea la verdad es que sí. Probablemente eran los mismos animadores, pero les dijeron que en lugar de tener cinco semanas para hacer un episodio, tenían tres días. Oye, es que era, era bien particularmente, o sea, porque, o sea, esa Marina, además de que estaba bien, o sea... Aparte o sea, que está bien, bien fea, ¿no? La armadura o sea, es que... está espantosa. No, te, o sea, no. Te diría bien que... Bien enfatizado, que, que es el sueño húmedo original. de... Ay, no. O sea, estaba Está bien. ¿Qué? Casi porno. Me diría que sería como la serie original, el manga original. ¿Se acuerdan que de esas imágenes? Que, que, que, que, los pasó, que los pasó a bote. Pero Exacto, no es cierto. el estómago. Ni, no. ni, ni siquiera es así. O sea, es, es como no. que se quedó peor que nunca. O sea, se quedó como... Ya no queremos que sea un letuardo, ya no queremos que sea una armadura. Así que ponle un bikini y algo de, de ropita. Ay. Oye, ¿No y... Eso sí me lo tengo que enseñar Jimena Porque literalmente no lo había visto O sea, porque me enfocaba en la cara O sea, la máscara La igual, máscara chueca Estaba toda la chueca máscara. Es decir, ¿Qué, qué tanto te puedes maravilla? equivocar en una, en una máscara? Y, y, pero, o sea, no, o sea, no es algo particular de la serie. O sea, porque también ya salía este Mayora. Mayora con su máscara. Y la y, máscara de se ve bien. Se ve, sí. pues, se ve bien. O sea, se ve que es una máscara. O sea, se ve que tiene los ojos definidos como se veía sí. originalmente. La boca, la nariz. Esto. O sea, eso o es sea, como trazos con lápiz así Horrible Y luego Horrible. no tiene fajilla, ¿verdad? Le quitaron la fajilla Le quitaron la no, fajilla No, por supuesto no, que, no, no. No, La verdad es que <risa> eh, a nivel detalle Está muy inconsistente Y está muy enfatizados Le digo a Héctor, los sueños húmedos De quien sea que la haya dibujado Este, pero aparte mal, porque aparte sí todo, es que todo, todo, o sea, todo se o, o sea, ¿sabes? O sea, cómo era, era básicamente me recordó no a un dibujante ah. que dibuja sexy, sino a un chamaco baboso que cree que está dibujando sexy y nomás Exacto. no pero... Exacto. O pero bueno. Y otra cosa de este capítulo... Le, y nomás se le salen las bolas donde no debe, o sea, todo mal. Ese sí. es el Alfred. <risa> <risa> sí, no, y, y la cosa es que este capítulo, este, básicamente recorrieron del capítulo 7 al capítulo 41 en el anime. Es todo eso pasó en este capítulo. Ajá, Oye, bueno. y de hecho, está que... o en sea... ¿verdad? todavía no, todavía no, no acaba. Ya, perdón, todavía continúa. Falta, todavía falta más, o sea, entonces, mientras la abuela de falta, Atena la está ponderando belleza. que va a ir solita a pelear al santuario, ah, porque esto fue una Ay, discusión que estuvo cuando estuvo Marín, decía, pero ¿cómo vas a ir sola, Atena? O sea, y yo siempre... No, estaba, es como si no? fueras una diosa que puedes con tu... En fin, perdón, perdón. No, no, olvídate lo de que es una diosa. Eso, esa parte, no, la parte que yo, que uno que uno le molesta porque ya vio Sensei, ya es chingay y los, y los cinco babosos que tiene a su disposición para sacrificarlos a muerte porque habla como si no existieran. Ok. Espérate. Ah, ahí viene el episodio. Minutos. Y entonces Total, está ahí en eso de, ay, ahora ¿qué haré yo solita y sola y mi soledad? Ah, Porque para esto también destruyeron el, este, el santuario, digo, el, el, coliseo. el coliseo. Destruyen el coliseo este probablemente con las mismas técnicas de destrucción de más Máscara de la Muerte, o tal vez fue Afrodita, tal vez fue Milo. ¿yo? Es, eso, eso eh, sí el se coliseo pero se, el se de quemó, ¿no? Los caballeros el de la plana, coliseo ¿no? lo quemaron, la mansión la mansión Entre la el Dócrates y esa, el Caballero pero, de la Flama pero, pero y toda la raza pero ese personaje no existía en el manga, así que no. por lo tanto no ocurre de esta manera en el anime, y por eso digo no sé quién destruyó el santuario, digo, no sé quién destruyó el coliseo, vamos a decir que fue más muerte. Total, le dice a Tatsumi que no se va a esconder, que ella va a pelear de frente y de esto, eh, y están en eso y en eso llegan los ¿Cinco o, o cuatro? No, solo llega Chon solo llega Chun, No, no, no, no, no, no. Llegan unos caballeros de plata, ¿no se acuerdan? En forma ah, ok, ok, de... sí. este ah, uh, Dio de Mosca, que es este nuestro representante mexicano Ay. junto con este Ay. Juan del ah, de el, el, el, el que mató con la armadura de oro, este... <ríe> Sí. Sí, sí, lo cual no tiene sentido, pero... <risa> pero bueno, llega él, llega este Sirius de Canis mayor, menor, no me acuerdo, de Canis mayor, ¿no? Y este Algeti de Hércules, el que tiene una armadura que parece este dinosaurio es Algeti de Hércules. Ah, pensé que ibas a decir armadillo. Total, estos Sabio. llegan y básicamente te revelan, ay, porque eso sí, ocurren muchas cosas, de hecho no lo habíamos comentado. La la, la, la este, la otra, la pavorreal y sus achichincles, guión hijos, guión esclavos, este... Sexuales. Eh, están ahí y básicamente ven en un lugar que es como un volcán, que todas las almas en pena... Están llegando siendo traídos ah, sí, por Eris sí. y, y entonces lo que explican es de que aparentemente a pesar de que hay otro dios que está haciendo eso, ella quiere usar el poder de los muertos para revivir más muertos. Es como que un efecto, digamos, de, de la existencia de Eris <risa> que como que los muertos están siendo traídos, los muertos con, con pendientes están siendo atraídos, digamos, por los por los restos de Eris, en teoría. Pero no sé si se fijan que básicamente para efectos prácticos con el hecho que son negros, que es esto son esencialmente las, los famosos espectros de aves. Sí, pero pero en este caso son los fantasmitas de Eris. De, so, so, son como fantasmas, así como lo ubicarás en la película de Eris, usaba caballeros de plata muertos. Entonces, total, sí, no. estos caballeros de plata muertos van dispuestos a justiciarse a Atena, y sás culebra que ya llegan... Ya, ya llega el Shoko y pues el curso intensivo de, de, de, de ¿cómo se llama? De, de Marín de, y de, de Marín. Es Recuerda. muy bueno, porque básicamente recuerdan cuánto sufrieron los caballeros de, de bronce para derrotar a estos. Bueno, no cuenta la mosca, porque ahí básicamente le hizo el paro, la armadura de oro. Pero. Baja por cascazo. Ajá, pero el punto fue que Shoko los derrota. Así, ¡pam!, para que vean que es más poderoso con caballer un caballero de, de, de, de, plata. De, de plata. Recuerda que si quieres que tus caballeros desayunen caballeros de plata por desayuno, tienes que mandarlos con Marina. Y total, ya llegan todos, bueno, ya llegan todas y le dicen, vamos a ir contigo, y dicen, no, ustedes tienen que ir al, se tienen que regresar con la pavorrea, porque fíjate que ya me contaron que los monstruos, los muertos van a revivir, así que ustedes se tienen que ir a esta puerta de no sé dónde, pero ¿quién te va a acompañar? No voy a ir sola, porque es mi deber ¿Cómo te atreves a ir sola? No todos los caballeros están en mi contra, estoy seguro que algunos pensarán y llega así a Shona y ahí ahí muy fíjate que yo estoy de acuerdo después de pensarlo mucho, ¿pensar qué? ¿en qué momento pensaste? ¿en qué momento cuestionaste a Atena? o sea, yo vi un chico, o sea yo vi 47 episodios en los que nunca se separaron de Atena, ya para este punto Atena fue secuestrada como siete veces <risa> y en las siete veces fueron tras ella, sí, sí no, no es, es pura mentira eso de no, no. que porque... Oye, no, sí yo yo tengo, yo tengo que hacer énfasis en eso, o sea, cuando dijo Sean, sí, no estaba tan seguro yo de Atena. ¿Qué? qué, qué estás hablando? Oigan. Oye, ahí está está robándole la dignidad, Sean. Mira, ahí ahí ahí yo lo único que quería hacer ya es que viniera a Bota y me rescatara. Dime, dime que eso tiene algo de sentido, dime que en el manga Sean algún momento expresó algo de reticencia frente a Atena. No, bueno. pero te acuerdas que Saori tiene la costumbre de decirles no muchachos sí. si no están convencidos no vengan y, y no, no vengan. <risa> o sea, Además, ahí, les, ahí. Les, les prohíbe ir porque dicen, no ustedes están muy mensillos. Yo yo no los quiero que sufran. Sí. Pero sí les, o sea, prohíbe ir y de todos modos van, así que da igual. Porque ya pues, sabe, ya sabe que ya sabe que se van a hacer de la boca chiquita. En este en este punto muy específico me deja irme como guarden tobogán Claro. Ah, sí, por como, favor. Como, como por favor. en tobogán, ándale. Como, oye, eso, me siento, eso es apropiado, pero me insulta. <risa> como bueno, mira, como voy, tú nada no vete por el tobogán, como, no tienes que decir nada, acerca del respecto. Sí. Okay, gracias. Me voy a ir ¿Te doy aquí? permiso no. para que siempre digas como falange en tobogán. <risa> Miren, estas son mis notas oh. de, cada, de cada capítulo del manga. Lo, lo, lo blanco es lo que está igual, lo amarillo es lo que cambiaron. Oye, <risa> Pone sí, y lo, y lo llevo. Espera, espera, espera. Para aclaraciones. <ríe> y este solo es un episodio. <ríe> no, bote, adelante, por favor. ¿Y lo morado? Lo morado es este lo que es, es el gancho descanonizado. Ah, ok. Pues aviéntate. Oh, por Dios es que si no me iba a hacer bolas y si le escribo a mano no me entiendo yo mismo después. bueno la primera aclaración que quiero hacer es al momento en que Katia toda está medio peleando con Mayura Mayura la detiene de la automorición como dijo Falange y en ese momento dice un comentario muy específico dice le mira el cuello y dice oh mira aquí se nota que fue infectada con el veneno del deseo Tan, tan, tan. ¿Qué significa eso? Pues seguramente lo veremos en el futuro. Y ahí tenemos una pequeña escena donde los caballeros de plata están deliberando, ¿no? De qué vamos a hacer. Ay, no sé. Pero vámonos por un pozolito y ahí lo decimos. Ok. O sea, nada, Las, nada de, que recibí órdenes del patriarca ni. No, o sea, lo mencionan, dicen, este, oh, pues ya nos dijeron que nos regresemos. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a creer que esta Sauri es atena de verdad o qué? Como les comentaba, Sauri no tenía cosmos en ese entonces, entonces no hay manera de probar. Así es de qué Yo digo pues, que, que se fueron tras la opción de vamos a hacernos pendejos. Pero recuerda que, que sí. recuerda que ya después ocurrió lo de Ayoria, donde ya usó su cosmos para probarlo. Eso es, pasa mucho después. Entonces, ah, la escena de Afrodita, eh, ahí eh, tienen mucho más diálogo entre ellos, porque obviamente a, eh, Sauri sí les dice lo mismo no este y qué onda me vas a dejar ir o okay, qué pedo entonces eh, Afrodita obviamente tiene su mismo discurso de que el más fuerte es el que es el la justicia no obviamente yo voy a seguir al más fuerte aunque esté loco y tenga un desorden bipolar bien severo. se <risa> ve pues el más fuerte así es de que ese es el justo dice pero le dice yo soy un santo que protege la tierra obviamente le juré la lealtad al más fuerte que es el patriarca y, con, y él es el justo no te puedo jurar lealtad a ti porque para empezar para mí una, eres una desconocida y eres poco fiable. Para mí eso sería traicionar a la gente de la tierra. Si, si te juro lealtad a ti y le dice yo solo te conozco a ti a través de mitos y registros en el santuario. Así que pues para mí, aunque yo sepa que tú eres Atena, pues para mí no eres nadie. Le dice, pero quiero, sí. quiero, quiero conocer, quiero saber en qué diosa te vas a convertir. Entonces, como que le da el chance. Sí. Es como la, la jalada que dijo el maestro de Libra, ¿no? O sea, si Atena demuestra ser fuerte y, y, y gana esta guerra civil, quiere decir que es digna Atena y si no, pues mejor que se muere y ya nos morimos todos. Lo cual tiene mucho sentido. Oye, como la sea, verdad... Y, y, if he dies, he dies. Oye, la verdad, eso... Sí. Sí, básicamente es lo que le sí, dice sí. a Frodita, así es de que, échale ganas. Oye, es, es, es, es como si, si en, en, la, en, la, en la adaptación le hubieran quitado la parte que tiene sentido. O sea, así como que la parte específica. Bueno, vale, ya, continúo Ahora hay un episodio enterito del ataque de Máscara de Muerte a la Academia que borraron de manera bien random. La Mona esta de la moto, yo creo que es la que menos desarrollo tiene en esta en esta serie. Literal aparece una sí, vez no, y luego aparece después. Se llama Herda, acababa de conseguir la armadura y le sacó. Casiopea, ¿no? Casiopea. Sí. Entonces aquí vemos que vemos a Máscara de Muerte, pues atacando, ¿no? Y está un, están, pues ahí las Scientias o aprendices. Diciendo, oh, por Dios, es un ataque, vámonos corriendo, tú, este, ve a pelear y tú escóndete y así, ¿no? una Hay como que la líder se llama Mido, Mito, no sé. Mito, sí. Y es como que la, como la que está ahí, este, viendo qué onda. Erda llega y ve que está todo en ruinas, ¿no? Y hay montones de cadáveres por ahí. Y ve a Mito ahí, este, ahí moribunda, ¿no? Y ya se le muere la pobre. Y en eso llega Máscara de Muerte bien concha y bien, bien, bien contento. Ah, ja, ja, maté mucha gente. Qué divertido. Y él <risa> le reclama, no? Dice, ay, por qué hiciste esto? Por qué tienes que matar a unas niñas que no saben ni pelear? Y en Máscara de Muerte dice, oye, me, me acerqué lo más lentamente posible y mostré claramente mi agresión para que se pusieran en resguardo. Cuánto más tiempo tenía que darles para que se escaparan? <risa> Además, todas ustedes son unas mugres traidoras rebeldes contra el santuario. No merecen piedad. ¿Qué <risa> Entonces Erda dice Está ah, bastante, pues, en, bastante en personaje Sí, sí Entonces Erda dice, mendigo desgraciado, te voy a atacar Y pues ya, obviamente De hecho es muy específico o sea Le danza su máximo poder Le dice, ah mira, me tumbaste tres cabellos <risa> Entonces la, la vence con un dedo <risa> no básicamente. ¿Y por qué Pero no lo Herda, mata? Además de Herda, que por qué la mató Erda lo muy sella Se levanta, ¿no? Ah, todavía puedo. Ah, te felicito. Entonces te voy a mandar al inframundo. Ondas del infierno. Sácate de las colores. Lo mandé ah. al inframundo. Entonces se despierta Erda en el inframundo y de repente ve a Amito otra vez y como que la empieza a, a, a corromper. Le dice, ándale, este, únete a, al ejército de Aries para que pues ya, ya estaremos juntas. Y este. Aquí todos flotamos. Sí, básicamente. <risa> Y pues como que él va poseyendo poco a poco a Erda con su cuerpo, a, a, a el cuerpo de Erda como que la va corrompiendo. Y sas que llega más cara de muerte y, y elimina al espíritu ese que se hacía pasar por la, la amiga de Erda Y ya le dice, este, ah, este, ya lo sabía, este, los, estas almas corrompidas de Eris están vagando por el inframundo y quieren apoderarse de, de, de, de los muertos para hacer su ejército. Dice, y de los, este, Por ejemplo, seguramente iban a apoderarse de todas las este las saintias y ya no y así, pero pues este es mi jardincito de juegos así que no se los voy a permitir y sácatelos los mata todas las almitas que estaban flotando y entonces Erda quiere darle sentido ¿no? dice, sí. ah, entonces era necesario sacrificar a la academia para animar a las almas de Eris a mostrarse No, lo hizo lo más por gusto <ríe> básicamente dice Sí, y le, le dice, ¿no? Y entonces no había alternativa para el que lo hiciste, pero fue contra tu corazón, ¿verdad? Y no, pues obviamente máscara de máscara de muerte se cae, boca arriba, risa, risa. La sé, obviamente, fue, no, o sea, fue el método más efectivo, de esa manera, de esa manera los mataba a todos a la vez. Y le hace, ay, pobrecita, bueno, déjate mando al, al mundo Conociendo de los máscara vivos. de la muerte de. No, ese era el método divertido. Sí. Pues literal, la manda al mundo de los vivos y ya. Entonces la pobre queda toda solea hebre devastada, ¿no? Y pues ya, la dejamos esa, esa historia ahí. Entonces ya cuando a, a qué sí, o sea, ya cuando ¿Qué decisión momento, más extraña quitar algo tan importante. Ah. Mira, a, ya para este punto prefiero que lo hayan quitado en lugar que hayan hecho una cosa tan horrible como lo de Afrodita. <risa> como como bien lo platicaron, o sea, llega Marin bien random y no sabes ni qué, quién le habló o okay. qué. Aquí, o sea, literal. Yo sigo pensando yo sigo pensando que Marin no, no venía random porque Marin ya sabía que era Atena, pero como que estaba a ver. buscando los chismes en el santuario todavía. Marin siempre ¿qué dice? aparece cuando se le necesita, porque así lo dice el guión. Pero a ver, voten nada más rapidísimo. ¿Esto cuánto es en el manga? ¿Cuántos, cuántos episodios condensaron en este episodio? En este episodio fueron cuatro, Uf. si no me equivoco. Entonces, ah, bueno, ya vemos, no, o sea, Marin, ah, vemos que está Shoko, este, dormida en una cama de la de las mil habitaciones de Sauri, de la mansión, y se despierta, y ahí está Xiao Shangli, este, cuidándola, no, le hace, ay, ya te despertaste, que bueno, tú tenías un montón de heridas y nosotros nada más nos dormimos, le hace, ah, sí, desgraciado. <risa> y en eso, se aparece Marin. En la, en la ventana, como en el anime, y les dice, ah, pues este, ah, muchachas tan debiluchas, la academia ya valió más y entonces ya vemos a la pobre Xiao, Xiao, llorando desconsolada ahí en el piso, porque pues mataron a, a un montón de muchachas, y este, y en eso, Saori entra, y les dice que la batalla contra el santuario, va, va a comenzar, pero pues ellas, este, no, no tienen nivel para apoyar en la batalla, así es de que, La, les dice, se van a refugiar en una villita y, y le dicen, ok, pero acuérdate que Shoko no terminó su entrenamiento, ¿qué vamos a hacer? le dice, ah, pues para eso está mal y le hablé para que viniera y las entrenara okay. pues básicamente el pretexto era Shoko porque no sabía ni dar un golpe, pero pues aprovecho para subirles el nivel a todas entonces literal, vemos la misma escena no están peleando, este, las manas del suelo, Shoko avienta a, aprende a hacer el, el meteoro y sás, ahora hay algo que hay que aclarar del manga porque sí, tiene mucho O sea, en este en esta serie Atena se la pasa diciendo que va a estar sola, pero cómo chicos va a estar sola si tiene a sus cinco ayudantes, ¿no? Bien dijo Falange. Bueno, déjanles platico lo más breve que pueda. En el manga, como bien sabe si si recordamos bien Atena ya siempre supo que era Atena, ¿no? O sea, ahora siempre supo que era Atena y le revola la identidad uh -huh. en cierto momento. Este uh -huh. momento en el manga fue justo cuando los caballeros de bronce recuperan todas las piezas de la armadura dorada O sea, la recuperan y, y platicando entre ellos, básicamente dice, bueno, pues vamos a llevar arm la armadura dorada esta muchacha desgraciada y nos vamos al demonio, ya cada quien a sus casas. Sí, Monza, ya tienes razón. Entonces van, le avientan las, a, las a, piezas de la armadura a, a, a Sauri en el coliseo que ya está destruido. Le dicen, bueno, pues, tenga su armadura, muchachita, nos vamos al demonio. Y es cuando Atena, cuando Sauri le dice, espérense que no que yo soy Atena, pues me vale, muchacha, vete al demonio, bueno, entonces lárganse, desgraciado, está bien, sí, sí, ya nos vamos, se van, y en eso llega Yamian del cuervo y la secuestra, y El se llama la lo armadura también, y se llama la armadura los cuervos, entonces están todos ahí queriendo este, recuperar la armadura, y, y Ciro le dice a ella, a ver, vete, salva Atena, salva a Sauri, y yo, ¿por qué?, ¿Por qué tú estás libre, güey? Tú no nos estás ayudando a, a, a recuperar la armadura. ¡Ve, rescátala! ¡Argh! Ya va y la rescata y pasa todo lo demás, ¿no? O sea, eh, en, este, en el manga todo, todos los caballeros de plata atacan al mismo tiempo. O sea, es, están en el acantilado ese, llega Shina, llega Yamián cuando los matan llegan los otros este, caballeros, revive Iki ahí se echa a los caballeros de plata, ahí mismo estaba el caballero de Medusa y mientras Iki se lleva a ella y a Saori para que pues vayan al hospital, es, es pasa lo de que Shiro se queda ciego y matan a, al de al de Medusa Y ya o sea, pasa todo en pero ese sí. rato y cuando acaba la batalla, pues está ella en el hospital no y recuperándose de todas sus múltiples fracturas y está hablando con Xion porque está ahí con él. Le hace, pues sí, no, pues ya, ya, ya les ganamos a estos muchachos, pero seguimos en nuestro plan. ¿eh? O sea, Yoga ya se fue a Siberia y va a sembrar la tierra o algo así, ponen este y que pues ya se fue oye, son, eh. va a acariciar a su madre ya sabemos que lo hace <risa> sí, crófilo este Shiru ya se fue a, a China a, a que su esclava le, le haga de comer Iki oye se fue, se, no fue no sé se fue con la chinita que se perdió <risa> Iki se no y que ya se fue se chinita y se ella dice bueno pues ¿eh? cada quien va a su rumbo Seguimos en el plan, no, no vamos a apoyar a esta muchacha desgraciada. Entonces, esa era la postura de los caballeros en el manga. Entonces, por eso. Y, y que tiene más sentido, tiene más sentido porque si recordamos todos ellos fueron secuestrados y enviados a un este sí, sí, sí, sí, sí, a bien, campos de sí, concentración sí, básicamente. Justo, o sea, justo sí, es tiene eso, sentido no me acuerdo, no no me acuerdo bien cómo se enteran, pero justo antes de llevarle la armadura se enteran de que oh por Dios todos somos medio hermanos. Es que todo, es ah. que todo eso, es que todo eso ocurrió en el primer enfrentamiento con los caballeros de plata. Cuando matan a Misty y llega la, la ballena y el otro güey, este, cuando Sao, este, ¿cómo se llama este? este esta mujer se me fue su nombre, la Marín, Marín se escapa y nada más deja escrito. ...protege a Atena... ...y entonces ya se, rebe, se lo... ...ya les explica a ella que es Atena... ...o sea porque en el, en el anime... En ...la historia la cuenta Tatsumi... ...para que se entere también Saori... ...en el manga Saori les cuenta todo... ...incluyendo toda la historia... ...de cómo este, a Iorios les dejó la armadura... que ...dejó a la bebé... Este, ...y le explicó a Mitsumasa Kido... ...que debía tener 100 hijos... Y mandarlos a pelear, que de hecho hasta ahí quien dice, oh, o sea, es que somos hijos de Sebastián, bueno, no se apuren, toda la sangre que ya derramamos en esto seguramente ya nos quitó su parte de su sangre. <risa> sí, algo así dice. Y bueno, regresando ya al, al, al, a Sentieshop, vemos. Pero te tienes que, que entrenan, tener 100 hijos, Mitsumasa aquí. No, dejen el manga, dice, bueno, a trabajar. Ya tengo 100 sí. hijos. Estoy, ah, ¿qué con que ellos? Tendré, ah. Tengo que sacrificarlos. Oh, por Pero, Santa Madre del Señor, Ni o siquiera ni siquiera, o sea, esa los tuvo que por que mi parte que no. yo siempre sabía, o sea, o sea de hecho, siempre los discutíamos con Héctor. O sea, tenía 100 hijos y fue y mató a sus madres. Y. Yo les dije que los hijos los había tenido por hobby. Eso está en vivo. Sí, es cierto, sí es cierto. Tony nos había dicho que los había tenido por hobby. Mira, y en de... este punto espero que un día digan que Zeus, o sea, sería igual de horrible, sí. pero por lo menos tendría sentido. Sí, es una, sí, es, sí, es una sí. teoría muy, muy fuerte que está en. Eh. En el, en el fandom. Bueno, regresando ya rápido para el, Saint, el manga de Saint Yesha. Vemos, na, no, no ocurre la escena esa rara donde matan a fantasmas que no se han muerto. Básicamente nada más vemos a Mayura en el cráter ese raro donde están las almas. Lo que dice Mayura es que son miles de almas malignas buscando un nuevo dios y están, fueron originadas por la discordia de los seres humanos. Entonces, este, se ve como un bonche de almas van volando y ahí están los dos esclavos y Mayura, ¿no? Y, y los pasan Y ya en eso llega Shoko y los destruye con su super meteoro y aparecen las otras dos, ¿no? O sea, están ahí recién desempacadas. Y dice, Atena nos mandó. ¿Cómo que les mandó? Ah, bueno, un pequeño flashback. O sea, lo primero que hacen las centias cuando terminan de entrenar es van con Atena a la mansión, ¿no? Y es cuando Atena les dice que tienen que reunirse con, con Mayura allá porque no pueden dejar que las almas estas eh, entren al santuario porque se pueden alimentar del conflicto y bla bla bla, entonces ellas son como la barrera, mientras ella va a visitar al patriarca y les vuelve a decir el chorro de hueso, la que no sé qué, oh no, pero ah, ahí sí aparece lo de Shun, ¿no? o sea llega Shun y le dice, no, no se apuren, yo sí voy a apoyarla y se me hace que mis hermanos también van a venir. Ah, bueno, y entonces Choco la dejamos dice, en tus manos. ¿sabes qué? Como se parece a mí, de seguro es una persona confiada. <ríe> Ándale y este y pues ya no este ya está Atena bien contenta porque van a venir los demás entonces ya se van bien contentas las centias allá ah y en ese momento Atena le entrega la armadura a Shock le dice mira ya te la repararon ya te ya está más bonita ah bueno ten gracias y pues ya van a aquí se la trajeron los achichincles de los, achi los, achi los achichinles de la mayura sí sí nato y está eso no había mencionado pero se la llevaron a ¿Sí? ¿Sí, New como siempre sabemos que en New repara Pero, ¿y qué pasó entonces? Que las armaduras solo no si se no pueden recuperar con sangre y... Que ah, pues, pero esas son las otras, no, a lo mejor estas... Dieron, dieron su donación. Dieron sangre, sí. Yo creo que... Lo que pasa ¿no? es que, por ejemplo, si recordamos, este Shiru se tardó más en recuperarse porque tenía que dar este sangre para dos armaduras. Acá iban dos personas e iban a salvar una armadura. Ahí está. Ándale, sí. Es cada sí, quien sí, dio sí, tan sangre. Sí, sí. Ahí ya, ya le dieron el atajo o a lo mejor este nada más de Shiro ahí todo menos dijo no no era tanta güey y da no, no sí necesito sangre le, le encanta el drama, güey. más sangre más sangre eh, ¿quién sí, sabe? ya ya dice, bueno déjame la guardo no voy a hacer para la siguiente sí a lo mejor siempre aquí, de lo de Shiro a lo mejor después de lo de Shiro dijo bueno estamos en medio de un conflicto medio canijo voy a tener mi reserva no Por este este Kiki al banco de la Cruz Roja <risa> Ay, señor Mu está a dos días de viaje. Pues córrele, hijo, porque esto. Acuérdate que se puede es teletransportar Es ilegal. Se puede teletransportar. Todo oh, lo que hacemos es <risa> ilegal, mensó. adopté. Acuerda, acuérdense que a lo de Poseidón en el awakening lo mandan justamente porque se puede teletransportar. Sí, sí, sí. Oficialmente fueron cuatro episodios condensados en este capítulo de ánimo. Ok, me quedé peor. Ahora me quedé pensando, o sea, este, si ya antes era, si ya antes era feo y confuso, ahora saber todo lo que se quitaron. Es peor todavía, sí, concuerdo. Este, y, y creo que te falta todavía una parte del, del episodio, ¿no? Al final. Falange, sí, el Oye, final. los entias, las saintias. Las entias dicen, "Y vamos a prometer todas, vamos a hacer todas una promesa. ¿Cuál? Vamos, vamos a volver, a volver a vivas. Que vamos a regresar vivas." Y así como que, ay, eso, eso nunca <risa> <hacer>. ¿Alguien, <risa> alguien no la va a cumplir. <risa> <si> no <risa> es la <risa> protagonista <risa> de la de saintia. De hecho, eso no. es un tropo muy choyo. <risa> sí, de hecho. Y otra cosa también es que al final de este episodio Esta show siente el lo de la flecha de sajita Entonces, este, ahí es donde nos ubicamos de que, ah, solo pasaron ah, de no, el, 50, del capítulo 7 al 41 de la serie original. Eh, eso fue rápido. Sí, así como que... No, eh, no, no, no pero, pero eso es lo que voy, ok, puedes saber exactamente cuánto tiempo pasó en la serie, pero no sabes exactamente cómo, en qué momento, o sea, un día está, un día es el día 14 de marzo y en cuanto cae la noche ya es el 27 de junio, porque... Es que es, es muy, pero entonces es muy asumimos que estuvieron no entrenando todo ese tiempo. tiempo. Exacto, exacto. Exacto. Estuvieron entrenando y este y peleando contra los albergues. Pero, pero la parte que yo no entiendo es mientras Marín entrenaba a las a, a, a las Shenkias, al mismo sí, tiempo decía, bueno, en lo que van por su lonche, déjenme ir con, déjenme ir con sella y que casi me maten los caballeros de plata. Ahorita regreso. ¿Sí? Así, Obviamente, justo así. ¿sí? Obviamente. Uh -huh. o, o treparme a Star Hill para ver este quién está ahí. sí <risa> Justo así. Eso, eso, bueno, dentro de todo, esa parte sí me gustó del capítulo. No recuerdo si es, es de este capítulo, ¿no? Donde muestran. Este. Es la que sí. Claro. La que sí. No, ah, no, perdón, entonces no, lo, entonces no lo menciono. Entonces no lo menciono. Sí, no voy a mencionar no, no, no, no, no, eh, el siguiente. Creo que no, no vamos a alcanzar. No, no. no vamos a alcanzar un <risa> episodio más. O eh, sea. Eh, ¿Puedo aventar el 7 yo? Eh, quedan como 10 minutos Sería demasiado mira, No, en 10 minutos no me sale se sería, sí. se sería, sería demasiado rápido Si sí, hemos pensado uh -huh. En este episodio si sí, ya cubriéramos 3 o 4 episodios sí, pensábamos terminar el 5 pero... Darle al 6 y el 7 y... Es que el 6 sacó tantas capítulo? cosas Digamos digamos que, sí, que había Muchas, okay, muchas que, cosas que, que, muchas discutir. Que, es que discutir Es que está padre Mira, eh, sigamos sí. debatiendo Todo este asunto, porque la verdad Está padre poder discutir De una manera bien ratesca ¿Cómo nos están arruinando <risa> Nuestra serie? <risa> no, pues es que realmente no, no, no es, es que la... realmente sí lo están arruinando bueno, bueno, No, yo, no, no sé, es cierto sí. sí. Y, y oh, yo, yo ni siquiera pido Que estén este, esclavizados este Bueno, o sea, aunque si sí. lo que quieren Si lo que quieres hacer es una serie que se entrelaza con algo anterior, ahí sí necesitas prestar mucha atención a lo que estás haciendo. Ahí no es cuestión de ratismo. Sí. Lo que pasa es que, o sea, hay tantas cosas que sí me dejaron, Mira, me dejaron perplejo en esta y serie. No y yo creo que mucho de lo que la vez... te hubiera dado más sentido. Me habría gustado tanto que esto simplemente fueran las caballeras del Zodiacosa, o que simplemente te dijeran, okay, es una Pegaso, es un dragón, es un... Y ya... Es, es... Es, es es otro universo y ya Ay, pero ¿Te, te quitas el problema yo pensé salido madre, madre la continuidad desde la obra original o sea la verdad Pero es yo, que ese yo. es el punto, no le vale madre la continuidad, si solo le valiera madre la continuidad no tendrían que estarte recordando no. que pasaron ciertas o cosas. sea, hacen mucho esfuerzo en cuadrarle y le sale muy bien. Lo malo es que luego llega a Kuruma y dice, "Ah, pues sabes que siempre no vale." ¿Sabes qué? Así, así no fue como pasaron las cosas. No, ahora, ahora quiero, quiero que llegar, sea estamos así. Ya fue en eso? Tus notas, ¿cuáles fueron los ganchos descolonizadores? Eso se ve en el próximo episodio. Ah, no Eso bueno, hay, hay, hay que guardar, hay que guardar esas notas, esas notas son, son oro puro. Oye, mira, esta, esta serie inspiró a bote a a quisiera, hacer notas. A hacer notas teníamos, teníamos 56 episodios. 56 episodios de podcast donde no había escrito una sola nota. Ajá. Y aquí abrió la voz de computadora y a se ha dicho clink clink clink clink clink. Clin. Oye, Era, ese háganse ese... a ver que es un documento Como de 15 páginas no, pues ese, Se van a tener que, que, que publicar Con las notas sí, O sea, sí. no es la página, vamos a publicar Un, un libro al ¿Un respecto libro. Va, a ser un, <risa> va a ser un va a ser pinche tomo Como de 700 páginas Pero ese, mis notas tienen 242 páginas Las notas del Zodiaco se va a llamar Lo vamos a publicar este de alguna manera O sea, a, a pedirle a tío Jeff Que, que, que lo autopublique <risa> Oye, esto me parece, es así cuando empiezas a hacer algo así, un, un proyecto así de una manera muy cariñosa, así todo queda bien, la letra está así muy bonita, y todo está muy bien, y luego a la mitad, no sé, te enfermas o te da hueva y es, ya te finalizas un pudo pinches rayones. <risa> o sea, porque ya para este punto, ya parece que no tienen interés, o sea, no tienen es interés en mira, dibujar. Yo, yo insisto que, va, o sea, esto se vio desde el mero comienzo, nada más por el simple hecho de que tenías. 10 episodios directo a internet cuando todavía no está tan claro eso de que internet, o sea, no es, o sea, los japoneses no son como sí. los americanos que ya tienen bien definido que el internet es el futuro y que ahí se van las series triple a. no, no, no. Cuando un japonés te manda algo a internet Es que básicamente Lo tiró del cerro a ver qué pasa Pues es que, es que tiene sentido, o sea Lo empezó así como un proyecto así en el que a lo mejor Le pusieron su alma y corazón Pero después, ah, no, el internet, mira, no, no tienes visas, o ya, mira, sabes que ya Pásalo, pásalo este al, al, al, al, al entorno al esclavo, a que lo acabe ah, Y al que, mira, al que mira, es uno claro solo que vale, el, el, el, es... el que dibuja en La oficina sin luz Y sin ventanas. <risa> Y que ahí también escriba el guión. Yo, yo, lo que, yo, yo lo que parto es de que básicamente se quedaron sin dinero. O sea, y se quedaron sin dinero probablemente por, por una decisión que no tiene que ver con ellos. O sea, porque así es la animación japonesa. O sea, un día están trabajando bien felices y al día siguiente les anuncian que siguen teniendo las mismas cantidades de episodios, pero solo tienen la mitad del dinero. Y que comer es excepcional Y es que por ejemplo Aquí en ese sitio sí corrían cosas bien súbitas Como lo de Marín que tenías Y todo, este, todo el trasfondo Pero ya en eventos, en, en episodios posteriores o sea, es de que Y pasó eso y ya está ahí el güey ¿Cómo llegó ahí? O sea, ¿cómo siquiera sabía que estaban ahí? ¿Cuál fue el punto de que estuviera ahí? O sea, y luego pues y mientras Están haciendo otras cosas así como de que Suenan importantes para la trama Suenan de hecho casi esenciales Uno pensaría Que deberían demostrarlo más que un segundo con voz en off O sea, sí, ya la verdad Ya me empezó a dejar perplejo esta serie O sea... Y y no de la manera adecuada No, sí. y, y no yo de la buena más manera perplejo perple estoy Más, más, este, más me... O sea, empiezo a encontrarle más y más, este... Hoyos Y esos hoyos me, me, me dejan fascinado Más que perplejo me dejan fascinado O sea, porque las implicaciones... O sea, las implicaciones son, o sea, repito yo, nada más lo de Afrodita, o sea, estamos hablando que si embonas esta serie con la serie original, básicamente tienes que Afrodita decidió suicidarse en manos de, de este, de, ¿De Sean, porque... Ya para ese punto, ya supuestamente ya habían probado su lógica, ¿no? O sea, Atena claramente que tenía el poder. ¿Por qué no? dejar Bueno, pues de. No bueno, te, bueno, ahí podemos decir, o sea, que ahí estaba Atena con la flecha ahí encajada, a punto de morir. Todavía podría decir que estaba este, apostándole al caballo ganador. Pero, y cómo digo, y eh, lo que pasa es que ni siquiera es. Bueno, sí, el, sí, lo, por ejemplo, lo de Sean Sim, así que me, me, me, me perdé con cuántos chingos se Atena es en general cómo se construye se costa, está construyendo la historia o sea y la lógica de los dos es lo que dice o sea, that's not how you tv show así es bien curioso que particularmente el anime original se, se divida se se separe tanto del manga en cierto momento pero cuando vuelves a hacer la cuando haces este spin off Tienes que entender que no no ser no no estar ¡Ah! relacionado con el anime original sino con el manga. Mira eso de verdad eso eso también me molesta mucho o sea me molesta así, está, es así como que estás estás perdiendo en el mar sin una brújula o sea si supiera que algo es una contradicción específica o es un red algo es son rayos que han utilizado pero no sé si es un si es eso si están ignorando eh, este la historia original, si están referenciando este el original. manga, o sea, y es así como que Pero ya uh. le ya le dije la respuesta, o sea, tiene que leer el manga Hay que conseguirstela Con en el bello arte de curumada. <risa> Obvio. Bueno, mira, hay, mira, hay hay mangas no? peores. Sí, Digo, sí, hay sí, mangas hay cómics peor. de que, la historia fue, de que este, fuera decía, de bromas, el estilo no sería eh, fuera, fuera de bromas, no sería posible que lo sentaras en la camita agarraras, Sa el, sabes qué? Leyeras como si tuvieras 5 años. Ah, sí, sí de la de la No, pero sí. probablemente la forma como podría leerlo es conseguírselo. Este, En formato de cómic Es decir, que no sea en formato de manga De, de derecha a izquierda Ángale, Que se tenga que, le que reformateame, se pueda leer de reformateame, de reformateame Porque eso es con lo que batalla 180 episodios eh, <risa> ¿existe eso? Tengo entendido Tengo entendido que Hay un montonal de, de los programas que, es, que existen para escribir cómics eh, Digo, para leer cómics Hay un modo que precisamente te invierte en espejo, nada más tienes que colocarle los archivos este CBR y, y, y, y el solito te invierte la lectura, se va a ver horrible, pero lo vas a poder Oye, leer al revés. Los textos no no no pasan ¿Sí? al revés. Sí, todo es bueno. <risa> Falange eh, Photoshop. La verdad es que más los 500 episodios. De... Le, le digo, no entiendo por qué si si Así. Ah, te considero una persona bastante inteligente y no sé por qué. Hace clash. O sea, no es que no pueda, es que hace clash, o sea, se, se, eh, se bueno, truena eh, la máquina de, de y hecho, ya no puede. De, de, de hecho, fuera sí, de bromas también, ya vele haciendo un este un encefalograma. Porque <risa> probablemente, porque probablemente al rato. Primera, Con pues, dinero con mucho gusto. Yo de hecho sí tengo por mi por mi salud mental. Bueno, anda. Es que es que esto es real. O sea, ese tipo de cosas es las cosas real, que terminan rico. causándote Alzheimer y todo eso. Está demostrado por la ciencia que leer al revés, leer de derecha a izquierda, usar eh, usar tu mano no dominante, de hecho ejercita en tu cerebro. Hazlo por tu salud. Ya ves pero de hecho no es no es principalmente sí, yo por eso orgullo, principalmente voy a voy a leer como leen estos de, de, de oye sí una... si quieren venir aquí a mi país que escriban como, como se hace aquí en México como hacían en ese en, en, en entonces... dónde está la la cómo se dice la muletilla de las Me opiniones bote. de sí por favor es el momento de ponerle Los Ay, la... uh. El momento bote. Las opiniones del desgraciado de Bote no reflejan la línea editorial de sí, Crónicas sí. del Multiverso. En este podcast, respetamos las diferentes perspectivas que enriquecen y dignifican nuestro mundo multicultural. No somos los malditos racistas misóginos como este desdichado. Hacer un bote no es exclusivo. Así que, por favor, perdonen al descarriado que haya tenido su momento bote. Y por favor, señor <risa> elfo, no se convierta en una persona mala. No los haga quitarlo. Mira, no, no es tanto el de el, la manera de leer. No me gustan los dibujos. No me gusta este el arte. Ah, bueno, ahí sí no te puedo Ay, ayudar. Bien feíto. mira, mira, mira, Héctor, básicamente el arte de el arte de Curumada es la razón por la que todas las, cada una de las adaptaciones. Prefieren usar un estilo más parecido al del anime Porque si bien sí. la historia del manga Toma precedencia Hasta el mismo Kuromada aceptó que el estilo del anime Pega, pega más con la gente Dibuja bien cuadradito el señor un, si, si, le, si, si le echas un vistazo A Cynthia Show El manga está bien bonito ¿Tiene, un, pues tiene una dibujante diferente O sea, de hecho, sí. o sea, si, si, si le algo Leería Cynthia Show Porque me parece que la historia tiene Next Dimension, porque iba saber que sigue Y si hablamos de eso, si no, no o sea, gratis ah, bueno, lo Next, Next dimension es Purumada. Sí, no, yo sé, yo sé, pero de hecho sí, sí leí el, el episodio serio de Next Dimension y no está ahí en llamas. O sea, hay potencial. Que, si, si vamos, no, no, si vamos no, a hablar no, de no, él. Un poco, eh, oh, oye, un poco estaba pensando, y si te hacemos un audiolibro, sí. oye, ¿quién ¿quién a... oye, no, no sería no sé. mala idea. <ríe> Jimena, oh. no. ¿de quién quieres hacer la voz? ¿Quién ¿Quieres hacer, amor? ¿Quieres ¿Cómo hacer la voz? Espérate, espérate, ¿Cómo ¿cuántas voces me saldrán? Es no no son atena. suficientes Ah, no. bueno, botes, botes, botes a Perfecto, ya ah, Ok, está bien Ya, Esa es la que más me preocupaba Yo creo que con, con, con Esos bonitos este, inicios Incipientes de un nuevo proyecto De Crónicas del Multiverso Los vamos bien, a dejar bueno, ya Tenemos que llenar el espacio, el espacio. Porque ya ay, tenemos. Sí, porque <risa> a, había mucha mitología, pero la verdad es que, por ejemplo, eh, de Le, Juan del Escudo, ya habíamos mencionado la constelación, la constelación del Escudo este, y la de la Cruz del Norte durante la película de Eris. Y la de la Corona Borealis, según yo, la habíamos mencionado durante la, ay, la película de, de, de Febo, ¿no? Entonces, no tengo mucha mitología que ofrecer en esta en esta ocasión, pura mitología ya conocida. Es, que, es que no hubo como que cosas nuevas, salieron puros caballeros mm -hmm. que ya conocíamos gracias. Así es. Bueno, este, ah, ahora que sí una ya ¿Cómo? que creo que no se comentado, se comentó, ¿Es existe la constelación del águila? Sí, creo que sí. Especialmente porque, porque el águila básicamente era un símbolo de Zeus. Pues entonces Es la que no... se llamó a Ganímides a este Ay, mira, León, me recuerda suscribirse a YouTube para que les avise cuando estamos en vivo. Rápido, porque no lo habíamos mencionado y hasta apenas me vino aquí el no flashazo. Nunca le había visto a Marín un águila de verdad. Se la hemos visto, la hemos visto más a Peacemaker que no es un caballero zodíaco. <risa> <risa> Aunque sí tiene, sí tiene un casquito un, un, un un brillante. Bueno, este... Ya, rápidamente, recuerden, la próxima semana estaremos aquí para más que ver el zodíaco. El martes tenemos videojuegos con el Wii U y el jueves, ahora sí tenemos la décima magna entrega, el premio Cronny a lo mejor del cine, la televisión y los cómics, la música. No se lo pueden perder, ya saben. Pongan su calendario, pongan este, su alarma para que estén con nosotros. Gracias por habernos acompañado y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Bye. El toro de caballito.